eso es lo que le quiero compartir hoy, Dios hace algo tremendo al tercer día Y en primer lugar, yo quiero que por favor me acompañe Mateo 16, 21 Mateo 16, 21 dice la palabra del Señor, si usted lo lee por favor Dice la escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho a los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto diga conmigo y ser muerto pero no solamente ser muerto sino que resucitar al tercer día entonces fíjese lo primero que usted puede encontrar cuando usted eh, cuando usted ve al señor en su muerte él anuncia precisamente su muerte y porque le quiero dar un misterio esta esta mañana y quiero que usted le ponga mucha atención por favor porque lo voy a hacer de una manera diferente como lo hago todos los domingos porque esta, esta mañana vamos a hacer algo diferente quiero compartirle que cuando Jesús vino a morir por usted Él no solamente vino a rescatar nada más al pecador. Eso fue en primer término lo principal. La Biblia dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, la reconciliación de Dios con el hombre fue lo principal que se hizo en la cruz del Calvario. Pero lo, lo otro que usted tal vez muchas veces no sabemos y no conocemos. Es que él también vino a restituir, y oiga lo que le voy a decir, él vino a hacer una restitución. Una restitución Precisamente De lo que Satanás había hecho con él En el cielo Oiga lo que le voy a decir Dice la escritura Dice la escritura así, oiga esto Que cuando venían los hijos de Dios A presentarse delante de Dios Venían entre los hijos de Dios Satanás también, ¿sabía usted eso? O sea que Satanás también Venía entre los hijos de Dios Ahí se apareció Ahora cuando Satanás aparece de entre los hijos de Dios usted va a encontrar un contexto muy interesante y el contexto que va a encontrar es que cuando Satanás fue formado Satanás, dice la escritura cuando Luzbel en ese momento fue formado la escritura dice que los cielos se vistieron con dinteles y que el universo mismo se vistió de gala para recibir la venida de Luzbel se imagina usted quién era Luzbel para Dios dice la Biblia que Luzbel fue creado en medio de la alabanza o sea que fue creado en medio de tamboriles tamboriles lo crearon por eso es que el diablo sabe conocer el rock y por eso es que el diablo conoce bien los ritmos porque el diablo fue creado en alabanza de hecho él es alabanza ahora yo lo que quiero que usted se ponga a pensar esta, esta mañana yo no le voy a predicar un mensaje nada más de resurrección yo le quiero predicar el misterio profundo de esa resurrección quiero decirle que Dios lo que estaba haciendo con Jesús era restituyendo el amor que le tenía, oiga bien, a Luzbel porque Luzbel fue amado hasta lo sumo fue cuando él nació, fue creado bajo la gala más grande el, el universo se vistió de gala cuando Satanás fue creado o sea que Satanás, el, el, en ese momento Luzbel era la opción para Dios ¿no? para poder ser un estandarte del cielo, imagínense usted Eso es lo que pasa cuando hay un traidor en la iglesia. Porque usted invierte demasiado tiempo, gracias a Dios, hoy yo no estoy hablando de eso porque hay algún traidor. De hecho, yo me siento muy cómodo aquí. Lo estoy hablando por precisamente porque cuando sucede eso, que cuando alguien te, te... tú has invertido todo el tiempo del mundo en una persona, y te traiciona, entonces le pasa lo mismo que le pasó a Dios con Luzbel. Ahora, cuando, cuando el proyecto de Dios para poder brillar en, la, en, en, en el mundo, en el universo es más, la tierra era prácticamente un proyecto pero ese proyecto con Luzbel quedó frustrado pero en ese momento los tres dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Quién irá por nosotros a rescatar a esos santanecos, chalchoapanecos, esos del Congo? ¿Quién irá? ¿Quién, quién, ¿Quién va a ir por nosotros? y entonces el Hijo dice, eme aquí y yo voy a ir entonces el hijo decide ser la restitución de Luzbel para los proyectos y oiga esto entonces el mismo Dios parte de él entonces parte de él se desprendió para poder amarlo a usted y tomar forma de hombre no es que fuera hombre tomó forma de hombre y tomó forma de siervo es diferente y oiga lo que le voy a decir porque esto es el contexto que le voy a predicar hoy entonces cuando cuando usted ve a Jesús en la cruz cuando el el, el, infier, el, el el cielo tembló en un momento otra vez ¿sabes cuando? cuando el Señor estaba en el huerto y en el huerto en, en el monte de los olivos antes de ir a la cruz Él dijo Señor si es posible pase de mí esta copa entonces Él dijo eso está yuca lo que viene en, otras, en buen salvadoreño ¿verdad? eso está re yuca los ángeles temblaron porque una vez más iba a fallar otro proyecto oiga eso pero gracias a jesús porque decidió y dijo aunque sea amarga esta copa pero si es tu voluntad yo me la voy a tragar por amor a ustedes entonces la profundidad de la, de, la, de la muerte y resurrección de cristo no solamente está en que en que vemos una cruz cuando usted cuando usted recuerde esa muerte sepa que en la cruz no solamente lo redimieron a usted en la cruz reconciliaron el universo mismo Y el cielo mismo volvió a tener su misma función Porque Jesús estaba reconciliando el cielo con la tierra Entonces eso es muy importante que usted lo entienda Cuando nosotros obedecemos lo que Aunque nos cuesta Lo que estamos haciendo es reconciliando el cielo con la tierra Ahora, en base a esto le voy a hablar ¿En qué momento sucedió? Dice que es necesario que muera Pero que resucite, ¿cuándo? Al... Ahora dígame, ¿al cuánto? Al al tercer día Dígame fuerte, al tercer día El día 3 Tiene un misterio desde el Antiguo Testamento Hasta el Nuevo Testamento, el día 3 Estamos hablando de ¿sí? que La resurrección se da al tercer día Dios va a hacer algo Al tercer día En el Cairo de Dios Jesús si, si tú estás hoy en el tercer día hermano Porque este puede ser tu tercer día En el Cairo de Dios Y tú tienes que esperar ese tercer día Porque al tercer día hay resurrección de todo lo que está muerto Al tercer día hay resurrección y hay vida de todo lo que está perdido Lo que no parece que tenga vida, hay vida Y oiga esto, oiga esto Al tercer día Puede ser que tú veniste hoy La gente anuncia domingo resurrección pero no saben ayer yo estaba como a las 12 de la noche veníamos eh, de no, de, de, de, por allá veníamos bueno, sí por ahí veníamos de, de, de un proyecto de un proyecto personal, dirá una palabra son, entonces veníamos y de repente estaba ahí cuando venían muchos vehículos anunciando que Jesús había resucitado y entonces yo dije, de todos esos cuates que van ahí, ¿cuántos sabrán lo que estará pasando realmente? ¿cuántos conocerán? ¿cuántos entenderán lo profundo de esto? ¿cuántos? ahora, usted vino hoy entonces me es necesario compartirle qué sucedió al tercer día al tercer día todo resucita man. al tercer día todo se reconcilia al tercer día tiemblan los infiernos oiga, al tercer día y todo apunta a la cruz al tercer día dice la escritura mire, en, en, en Juan 2.1 por favor busque Juan 2.1 ¿Cuándo es uno que dice? Al tercer día a ¿Al, ¿Al qué día? día. Díganme fuerte, ¿a qué día? Al tercer día ¿Qué hubo al tercer día, profeta Cristian? Se celebraron unas bodas Al tercer día hubo fiesta Oiga eso pues No es para estar nosotros tristes Porque el sudario y la corona Ahí se quedaron y el Cristo vivo Resucitó al tercer día hermano Ahora, le voy a decir algo al tercer Dios hizo cosas al tercer día Al tercer día dice Que hubieron unas bodas Había alegría, había fiesta ¿Y qué pasó al tercer día? ¿Qué dice? Y estaba ahí la madre de Jesús ¿Y quién más estaba ahí? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Toda la gente lo invitaron A todo el mundo Él llevaba a toda la gente a su fiesta Así que cuando nos invita Nosotros sepa que vamos a llegar Con mínimo 12 Es que a veces extraño usted ¿Verdad? Entonces cuando se inviten a alguna cosa sepan que no vamos solo vamos de ahí un... y faltando el vino ¿en qué día faltó el vino? al tercer día pero como era el tercer día no podía faltar el vino y el vino no te puede faltar si estás en tu tercer día hermano el vino simboliza la alegría el gozo entonces dice que faltó el vino pero como era el tercer día no podía faltar la alegría como era el tercer día ahí no podía faltar la fiesta como era el tercer día Dios tenía que que de una manera comprometida Él sabía que era el tercer día y no podía faltar el vino y mire, ¿y qué, qué hizo? Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? bueno, le dijo si quieres lea el 3 y faltara el vino y la madre de Jesús le dijo no tienen vino Y usted sabe la historia Que de repente le dice Vayan a traerme unas tinajas de agua Que significan seis, seis tinajas 6 es número de hombre Sépalo Traen seis tinajas Y las seis tinajas llenas Hermano de agua De la palabra ¿Sabe a quienes se le convierte el vino? A los que tienen palabra en su corazón Y en su mente y en sus labios Porque para convertir el vino El agua en vino Tenían que estar llenas de agua o sea que primero tienes que tener palabra para que Dios usted dé el vino no ande buscando el vino si no conoce ni para qué sirve entonces dice la Biblia que transformó el agua y la transformó en vino ¿por qué? ¿por qué hizo eso? entonces oiga lo que va a pasar el tercer día esta iglesia cuando esté en su cairo de Dios en el tercer día la gente que está acá hermano va a recibir una impartición del Espíritu Santo tan fuerte la gente que está en este lugar va a recibir una unción tan poderosa y un rompimiento tan fuerte. Porque si llegó su tercer día, señores, es tiempo de no estar tristes en medio de la tormenta. Es tiempo de no estar triste en medio de ninguna recesión. Es tiempo de no estar triste en medio de lo que no se entiende. Porque cuando una iglesia o una vida está al tercer día, el Dios de los cielos va a transformar el agua en vino en tu vida, te lo aseguro. Yo no sé cuántos anhelan que el vino venga a su corazón y a su vida. Hay un gozo. Usted tiene que tener ese gozo No puede vivir usted De una manera Cautivo Yo he entendido eso estos días No podemos vivir cautivos Tenemos que salir Salir de la cautividad men. Porque no podemos estar así Debemos de reponernos A todo lo que hay que reponerse ¿No le parece a usted? Dígale que está al lado suyo tenés que reponerte a todo O sea que usted va a ser Todo terreno hoy Todo terreno <risa> entonces al tercer día hay vino celestial yo no sé si no estoy entendiendo lo que le estoy diciendo está hay gozo hay una clase de gozo que el mundo no te lo puede dar hermano al tercer día te voy a decir algo dios va a orar y dios sabe de lo que tú tienes necesidad Dios conoce. Cuando las cosas no te salen como como quieres que te salgan, Dios la conoce. Cuando cuando cuando las cosas no pasan como uno quiere, ¿no es cierto? Pero necesitamos reponernos a todo eso. Tú necesitas reponerte, yo le voy a decir algo. Yo nunca había sentido que, que el corazón dolía. Y aunque yo no sé si los médicos que están acá me van a me van a contradecir pero de plano que se siente una onda que duele y como es un músculo ¿verdad? ¿entiendo o no? va pues díganmelo ustedes allá, aquí, allá ¿por qué sí? pero yo no les puedo explicar de qué manera esa onda duele, pero duele duele, yo qué hacer? <risa> yo no sé si usted ha sentido que el corazón te duele, a mí sí y de tristeza Pero esta iglesia tiene que entrar a su tercer día Y todo dolor tiene que irse de tu corazón hermano Y comienza a experimentar el vinito celestial hermano Y ya vas a ver Que las cosas van a cambiar en tu vida Y vas a comenzar a tener una nueva renovación en tu rostro, en tu cara, en tu corazón Y tu corazón se va a hacer fuerte Y te vas a volver un guerrero Y una guerrera en medio de lo que no entiendas Al tercer día hay gozo ¿Qué más hay al tercer día? La reina Esther Esther 5.1 Mire, esto es glorioso hermano De verdad Esther 5.1 Mire, mire, mire la reina Esta pobrecita reina De plano Aconteció que al tercer ¿En qué día Se vistió la reina? ¿En cuál día doctora? Al tercer día Mire La reina se se puso Pero mire Esa reina se puso Se puso coqueta la reina ¿Ah? ¿Ah? se atavió, esa reina se preparó se ungió de, de, de aceite, de perfumes esa reina se preparó para estar delante de su rey al tercer día dice verdad al tercer día se vistió estar de su vestido real hey al tercer día te cambian las vestimentas hermano hey al tercer día le cambian las vestimentas Edgar yo pensé en usted y fíjese que ahí le tengo un traje nuevo pero de, de, así de rey ahí, ahí va a traerlo a la casa y hey, al tercer día te van a cambiar las vestimentas hermano y el diablo te va a tener que respetar y el infierno te va a tener que respetar y te vas a arriesgar si sí. al tercer día la reina se arriesgó porque esa reina no podía entrar delante del rey porque ese rey era bravo hermano ese rey estaba loco Ese rey tenía problemas de identidad feos Ese rey estaba pelado hermano Pero la reina Esther se arriesgó Pero primero para ir delante del rey Tienes que arreglarte Y yo no digo físicamente, espiritualmente Hay que arreglarnos hombre Hay que exponer lo que somos delante de él Con Dios no trate de apantallar nada Con Dios sé como tú eres Y ven con todas tus cosas Pero arregla tu corazón para venir delante del rey Y te voy a decir algo la reina esther se preparó y se puso pero se puso así como dicen en guate en tauchada mona así se puso se puso y se fue delante del rey y saben ustedes que la reina esther al principio dijo y si me matan porque es de loco y si no extiende el báculo y si yo no le agrado y, y, y, y si yo ¿y, y si me mata Porque a ese no se le puede decir nada Está loco ¿Y qué le dice a tu tío? Mira mamita le dijo Y le cantó la canción aquella Ahí inventaron aquella canción verdad Para esta hora he llegado Para este tiempo nací Así Mira le dijo cantate la cancioncita Y andate vos Ya Se fue cantando Y llega delante del rey Y mire que es lo que sucede Y entró en el patio interior de la casa del rey Enfrente del aposento del rey Y estaba el rey sentado ahí la Saben ustedes que ahí la podían matar a ella Porque nadie se podía atrever a estar delante del rey Nadie Nadie Pero como la bandida se arregló bien Se puso muy bonita Se puso muy elegante Así tiene que estar la esposa del cordero delante del rey ¿No le parece? Y se puso bonita Y cuando llegó, mire pues, estaba el rey sentado ahí enfrente de la puerta del aposento y ¿qué pasó? El dos, hermano. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ¿qué es lo que tiene usted? Gracias. Mañana usted va a poner un currículum en algún lugar. Arreglese bien, hombre. Delante del señor vaya a su presencia. Y vaya a poner el currículo donde sea ¿Y sabe qué? Por muy loco que sea lo que usted está pensando hacer Por muy sobado que sea ese proyecto Que usted está pensando hacer Ese proyecto va a salir Si usted va bien ataviada delante del Rey de los Reyes Y cuando usted esté delante de los hombres Dios le va a dar una gracia Y va a decir ¿Y esta mujer qué tiene? Démosle todo lo que quiera a mí ¿Ya? ¿Ya? Démosle todo lo que quiera el rey se quedó bruto. Va. Digo, que se me qué cosa más cuando la vio. No creo usted que iba acá. Esa se perfumó bien. Esa se puso una no, media rota ni no no llegó así toda descuaché, esa llegó con su vestido real. Llegó despampanante, pues va. A pantalla el rey hoy al señor de señores. No estoy hablando de vestimentas humanas. A pantalla lo Dígale que lo ama Dígale que está agradecido con Él por lo que hizo en la cruz del Calvario Dígale que lo más importante de la vida Aunque estés aunque nos muramos Lo más importante en la vida es Él Y que a pesar de todo no lo vamos a dejar Gloria a Dios Entonces dice, y vino y dice que de repente Dios Y cuando la vio, mire que dice Ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro De oro que tenía en la mano Entonces vino Esther Y tocó la punta del cetro Porque si el rey no extendía el cetro A, a la persona que estaba delante de él La mataban Pero cuando la vio, lo primero que hizo que le dijo Mamita querida le Aquí está el cetro le Y mire lo que le dijo Usted ha dado gracia delante de mis ojos Y mire qué pasó en el 3 Y dijo el rey ¿Qué tiene reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¡Mire qué tremendo! ¿Cuál es tu petición? ¡Ey! ¿Y ustedes cuál es su petición? ¿Cuál es su petición iglesia? Ayer me decía una persona allá en Son Sonate Como a las once y media de la noche A las 11 No sé qué hora se de placer Once Mira me dijo y este Y usted me dijo ¿Qué, qué le pide al Señor? Me dijo, nada Todo me ha dado ¿Para qué le voy a pedir más? Y todo me donde he querido viajar? He viajado sin pisto Sin pisto Un día me quería ir para España Y una prima el siguiente día Me dijo, mira miraos Te deposité ahí casi dos mil dólares ¿Y para qué le dije? Es que el Señor me habló ayer Que, que, te, que te diera su ofrenda para que te fueras Pero mira, le dije, ¿cuál señor? Porque yo tengo entendido que, o sea, no sé No, me dijo, es que soy cristiana, me dijo Y teníamos como 10 años de no hablar Y ayer me habló el señor en un sueño Que te pusiera ese piso para que te viajes Y no me fue. El siguiente día fue a comprar el boleto Y a tres días, y ahí Salud He hecho lo que he querido He montado los eventos que he anhelado No puedo decir, ¿qué ¿Qué puedo pedir? estoy tranquilo ¿me ¿sabe qué es lo que pido a veces? hay cosas que a veces se piden que no se tienen ¿sabe qué es lo que no se puede comprar con dinero? el amor de las personas eso no se puede comprar por eso usted cuando cuando usted tenga amor por alguien aprovechelo y cuando alguien lo ame aprovechelo porque eso no se puede comprar o sea, bien eso es lo único que no se puede comprar entonces yo le digo Señor que la gente me puede amar y yo pueda amar a la gente ah que hay cosas que no se pueden comprar ni con toda la plata del mundo y hay gente que es tan pobre tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es pisto pero nosotros tenemos a Cristo en el corazón que le parece Estamos bendecidos Bendecidos Gloria a Dios Entonces la reina hermano Como se fue en tipería Le dijo Y mira lo que le dijo ¿Cuál es tu petición? Y hoy te digo Iglesia Judá ¿Cuál es? ¿What do you need? ¿Cuál es tu petición? iglesia ¿Cuál es tu petición? Y mira que dice Hasta la mitad del reino Se te va a dar bandida Es así que le pegó Te va a dar La mitad del reino va Por la belleza que tenía ¿Qué le parece? ¿Cuántos se van a ataviar hoy? Con un cuartito de reino que Hasta la mitad del reino le pueden dar Si usted va bien ataviado y tiene gracia Le pueden dar hasta la mitad del reino Señores ¿Cuál es tu petición, hermano? ¿Ah? Levantar ese ministerio en los Ya está hecho, pues vaya. Yo pregunté, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Dígame, usted ¿qué quiere usted? ¿Ah? ¿El Aldo, qué quiere? Pregúntese, hombre, a veces ni sabemos Responde, porque no tenemos ¿Pregúntese, qué quieren ustedes? Si se atavían esta mañana De cierto, les digo que Ahora, ¿en qué día fue ese? ¿Qué? ¿Cómo dice Esther 5.1? Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real Si este es el tercer día tuyo hermano Si este es el Cairo del tercer día, ya la hiciste Y yo creo que este es el día que hizo el Señor para esta iglesia Y para los que vinieron que no se quedaron en la playa Dios tiene sorpresa grande para ustedes el tercer día Hoy es el domingo de resurrección, por eso, por eso lo quise hacer hoy Para recordarle que hoy es su tercer día oiga. ¿Qué quieren pues? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué quieren? ¿Quieren irse? ¿Quieren viajar? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A veces no tenemos claro ni qué queremos Pero bien que Dios le revele Al tercer día ¿Qué más hay? En Esdras 6.15 Mira lo que pasó al tercer día Aconteció que, ¿cuándo? No, ¿cuál fue el anterior que puso? Esta casa fue terminada, ¿cuándo? ¿Cuándo fue terminada la casa de Jehová? Al tercer día, cuando regresaron los cautivos. Al tercer día, Dios quitó la cautividad de Babilonia y regresaron. Y al tercer día, terminaron el templo. este Esta iglesia, si está en el Cairo de Dios, este año, hermano. Va a cumplir el propósito que Dios tiene para ella Al tercer día se construyen cosas y casas Cuando estás en tu tercer día Puedes pedir cualquier cosa Porque Dios va, uno, va a va dar una unción también para gente Que no va a comprar casas hechas Sino que va a comprar terrenos Para que ahí va a construir su casa de la manera que quiera Le va a salir mucho más barato, más cómodo y más bonito pero Dios te va a dar estrategia hoy yo no sé si tú estás entendiendo esta mañana donde Dios te trajo no sé si estás entendiendo dónde estás metido hoy hermano donde estás parado no porque esté esta iglesia sino que Dios te trajo a este lugar es el cairo de Dios que te trajo al tercer día va a haber un unción vos a usted Dios le va a dar eso te lo aseguro van a, van a vender allá y van a construir Y yo no sé por qué te lo estoy diciendo Pero créelo porque te lo mereces Y te mereces eso y te mereces más hoy Al tercer día Hay liberación de nuestras familias, hermanos Si estás aquí hoy, pero yo no sé Yo no estoy tan seguro que todos Quizás venimos un poco mareados de tanta playa abajo Pero yo no sé si estás entendiendo lo que Dios está hablando hoy En primer libro Samuel 30 Mira lo que pasó Mira lo que pasó en primer libro Samuel 30 Ajá. Cuando David y sus hombres volvieron a ciclar cuando volvieron vos? Dígamelo más fuerte, profeta al tercer día volvió volvió de vida Ciclac. ¿Y sabe qué había pasado? Le habían robado todo. Le habían robado todo. Miro que se habían llevado. Los de Amalec habían invadido, bueno, leámoslo por favor. Al tercer día los de Amalec habían invadido a Negue y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego a tus cosas. ¿Y qué más? Y se habían llevado cautiva a las mujeres ¿Y Y a todos los que estaban ahí desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte Sino que los habían llevado Al seguir su camino ¿Y qué más? Vino pues David con, con los suyos A la ciudad y era aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido llevados ¿Cómo estaban las mujeres? Se habían yo cautivos ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces David y la gente que que con él estaba Alzaron su voz, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas Para llorar, lloraron mucho Las dos mujeres de David A Jinoam, Jez, Reelita y Abigail La que fue mujer de Naval, el Carmel de Carmel También eran causas Le habían llevado también a sus dos mujeres A ese lo habían dejado sin provisión de nada muchachos Así que lo habían dejado sin nada ¿Verdad? ¿Ah? sí, sí. Ah no Este dice Entonces le robaron todo hermano Le robaron la casa, le robaron el carro Le robaron le robaron todo, se lo llevaron ¿Ah? A este Lo dejaron sin nada y le prendieron fuego a sus cosas Y para colmo de males Apareció la suegra David mire lo que apareció a, queriendo apedrear a David por su culpa se va a todo viejo desgraciado hijo del diablo usted desde que se casó con usted mi hija se fue al, a la quiebra si no tenía nada ¿saben cuánto? y mire qué dice el versículo 6 y David se angustió mucho porque el pueblo ah, mira y te llegó la suerte hablaba de apedrearlo llegó el banco llegaron las tarjetas Hablaban de apedrearlo ¿Por qué? Porque había perdido todo Porque la gente cuando cuando cae un árbol Quieren hacer leña del árbol caído Eso quieren hacer Pero usted no se deje Porque usted es hijo de Dios Usted no es árbol caído Y miren lo que sucedió Porque el pueblo había de apedreado Todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas ¿Mas David qué hizo? Vadíamelo fuerte Iglesia Judá ¿Mas David qué hizo? ¿Mas David qué hizo? aunque tu madre y tu padre te dejaren aunque te hayan abandonado las personas aunque parezca que no hay salida aunque te han traicionado no importa porque la Biblia dice que David lo querían apedrear todos pero él se fortaleció no en la gente no en los sistemas él se fortaleció en el Dios de los cielos y es lo que va a hacer esta iglesia fortalecerse en el Dios de los cielos iglesia amén llevaron si un aplauso eso lo fuerte al señor ahí se fortalece ahí se fortalecen los hombres de dios si a david lo dejaron solo hermano si ese es un proceso que todo el mundo tiene que pasar es necesario dejarlo solo pero david se fortaleció en dios en que se fortaleció david en Dios Diga conmigo En Dios Igual usted hermano Igual yo también Y mire cuando se fortaleció ¿Qué hizo? Lea el 7 Y dijo David al sacerdote A Biatar hijo de Amelec Yo te ruego Que me acerques a Lefodo Que me acerques a Lefodo Mire pues ¿Qué hay que hacer en los momentos Cuando todo lo abandona? ¿Qué hay que hacer en momentos Donde hay confusión? ¿Qué hay que hacer en esos momentos? David no era sacerdote David era rey Mira ¿Sabes qué? Él no podía usar un efod, porque él era rey, no era sacerdote. Pero pero igual, él profetizó sobre ustedes. Porque nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿sabían ustedes? Somos reyes sacerdotes. Entonces él dijo, yo me pongo el efod porque soy sacerdote. Pero es rey, tráiganme el efod. Entonces usó su derecho sacerdotal, bro. Profetizó sobre ustedes y le acercaron el efod y mire qué pasó y a veces acercó el efod a David y David consultó a Jehová con el efod a veces queremos que otros consulten a Dios por nosotros usted consulte a Dios por usted per, y dice y le dice perseguiré a, lo, a esos meredadores y los podría alcanzar y que le dijo Jehová que le dijo Jehová el le dijo síguelos porque ciertamente que le dijo que le dijo síguelos yo le voy a decir algo me robaron todo se llevaron la casa se llevaron el carro se llevaron, se llevaron todo pero el Señor le dijo cuando usted se pone el efodo el diablo tiembla cuando usted se pone el efodo, hermano el infierno tiene pesadillas cuando usted se pone el efodo y empieza a consultar a Dios porque lo que el diablo trata es que usted no consulte a Dios pero cuando un hombre y una mujer consultan a Dios hermano Y le dice el Señor, ¿y qué voy a hacer si se llevaron a las mujeres, se llevaron los niños, se llevaron los carros, se llevaron los, todo, me quemaron la hacienda, todo. ¿Y yo qué voy a hacer? Y le dice el Señor, vas a hacer algo te vas a levantar y los vas a seguir porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos yo no sé si aquí hay gente que está entendiendo que tiene que correr y tiene que alcanzarlos y librar a los cautivos yo no sé si hay gente acá que va a correr por sus sueños que va a correr por sus metas que va a correr por todo lo que Dios le ha prometido que tiene que correr corra y alcáncele porque ciertamente Dios te lo dé en tus manos este día este día Dios te lo dé en tus manos ya no estés cautivo hermano ya no, ya deja, ya estuvo ya deja de llorar ya no llores te lo digo se acabó el tiempo de llorar se acabó hubo tiempo para llorar sí y hemos llorado con honra con delicadeza que le parece hemos llorado con elegancia gran chillada que nos hemos dado pero se acabó el tiempo de llorar viene el tiempo de la risa el canto de la tórtola vienen los días de fiesta para esta iglesia ya va a ver Dios está alineando todo para tu vida porque es que se convierte agua en vino, se convierte esa agua en vino señor ya va. se convierte en gozo tu, tu, tu tristeza ese es el día que dice el Señor para ti hermano ese es el día que Dios se trajo a este lugar, no por ser este lugar pero Dios es fiel porque tú veniste a la iglesia y Dios te preparó esto de antemano al tercer día que hay hay restitución entonces va fue y alcanzó a todos y los agarró del buche y me dijo esto es mío y me lo llevo porque todo lo que se robó la oruga, el saltón y el revoltón ahora restituido a ti al tercer, qué día fue que, que, que él reaccionó tercer día A ah, le bueno, voy a seguir Dos más Dos más Mira eso pues Génesis 1 Del 9 al 13 Génesis 1 Del 9 al 13 que dice Y dijo también Dios Júntense las aguas Que están debajo de los cielos En el lugar En el lugar y lo seco y fue así ese es el tercer día sabe usted eso eh? y qué más y llamó a Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno siga después dijo Dios produzca la tierra hierba verde y hierba de semilla árbol de fruto de fruto según su género de que su semilla esté en él sobre la tierra y así fue Produjo pues la tierra hierba verde y Hierba que da semillas según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla está en él según su género Y vio Dios que eso era bueno Y fue la tarde mañana Y fue la tarde y la mañana Y el día ¿Qué pasó en el día tercero? La cosecha más grande <ríe> Está por venir En el día tercero todo lo que sembramos en este día tercero yo le ordeno que dé fruto a su tiempo hoy todo lo que tú has sembrado en este ministerio y fuera de este ministerio en otro lado ahora que da fruto, da fruto porque dijo el Señor toda semilla toda semilla en la tierra que dé fruto ¿cuándo fue eso? el tercer día el tercer día señores a usted le tiene que dar fruto hoy si es su tercer día yo no sé cuantos anhelan eso todo lo que emprendas prosperará dice la escritura pero tienes que estar en el Cairo de Dios en el tercer día pues tienes que amar pues amar lo que sucedió, ¿por qué? porque todo, todo, todo lo que apunta desde el Génesis Hasta el apocalipsis tiene que ver con el tercer día Porque lo que Dios estaba apuntando era este sacrificio Entonces en Él hay semillas que dan fruto En Él hay templos que se construyen, casas, diseños para construir En Él hay vino nuevo, ¿por qué? Porque es el tercer día ¿A estaba profetizando Dios? A este sacrificio, man. a eso le profetizaba Por eso cuando él murió tiene derecho legal a todo lo que hemos hablado si él no hubiera muerto y no hubiera resucitado yo no podría estar hablando de esto ahí se cumplió y terminoó pues en eso 2 19 del 10 al 16 éxo 19 del 10 al 16 que se la vio ahí y señalaras el y señalaras terminal pueblo en derech, eh, en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar este monte de seguro va a morirse. Pero mire, siga. No lo tocará mano porque será apedreado o azateado. Sea sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Y qué más? Y dijo al pueblo, ¿están preparados para él? Sí. Léamelo más fuerte. ¿está preparado para qué? Sí. Ah, pues oigan esto pues. Dios dijo, aquí no pasan y no. Óigame, Dios era Cuando cuando Dios dice, usted no pasa, no pasa. Cuando Dios dice, usted no hace eso No lo hace Porque aquí Él manda ¿Saben de qué le di gracias a Dios? Yo el día del evento del estadio Que amaneció Y decía el net que iba a llover Y sabe que hice A las 5 de la mañana Que nos acabamos de ir, por cierto, ahí Me puse a orar Y le dije, sos tremendo Dios Imagínate el día que se te ocurre que va a llover pero una cosa si sí te digo Señor gracias por afligirme así porque entiendo una cosa aquel que manda su voz yo lo único que te digo que aunque yo solo esté ahí debajo de la lluvia, ahí voy a estar pero por amor a todos esos líderes que se han fajado Señor que no llueva y no llovió pero sabe qué pero nos afligió porque es bueno que te aflijan para que te des cuenta que tú no eres el mero men que no, no tienes control ni de tu vida que entiendas que solo Él tiene el control de tu vida absoluta y que dependas del día con día hermano saben ustedes que estábamos en esa tarima y acabamos de ensayar como una hora antes va si ¿Sí? con todos los muchachos estamos ensayando toda la mañana nos quemamos ahí y esa estructura cuando yo me bajé yo le había dicho a Verónica hace dos días antes tres días antes te dije verdad yo quiero que ores por mí porque fíjate que yo siento que alguien que, que, como que si alguien nos quiere matar ahí era el diablo sabe usted que toda la estructura cayó encima de la tarima nomás nosotros nos apartamos de ahí y nos hubiera desnocado y es más el funeral hubiera sido ahí en el estadio un solo y cuando yo vi que eso cayó enfrente de mis ojos y cayó toda la estructura por eso usted vio las luces abajo como que estaba como que era guerra pero no era, no era propósito, es que todo estaba caído Nos reinventamos ahí para sacar el evento La gente ni cuenta Hace es Pero ¿sabe qué pasó? Cuando cayó eso También le di las sesiones Le dije, seres, tenés el control de eso, tremendo Y ahora vamos a depender Más porque cuando ya le haces Hacía uno <risas> ¿Sabes por qué? Tus relaciones Tu vida Tienes que entender Que tiene que depender absolutamente De él, hermano Y sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor y seremos de Él para siempre. Yo te voy a decir algo. El Señor dijo, aquí no entra nadie y si un chucho se acerca lo mato, dijo ahí, ¿o no? Ahí lo acaban de leer o no lo leyeron si una mosca se atreve a venir a este monte mato todo ese mosquitero aquí no me manden a nadie porque no quiero hablar con nadie dijo Dios va cuando Dios se enoja se enoja hermano ustedes que creen que depende de nosotros a manipular a Dios Señor yo te adoro nada aquí es que él diga que quiere estar con ustedes yo les voy a decir algo nadie pasa dijo vaya. nadie pasa nadie pasa Pero cuando bajó Moisés del monte, ¿qué pasó? Señores, alisten trompeta, les dijo. Y prepárense porque van a acercarse a Dios, porque Dios les quiere hablar a ustedes. Pero ¿cuándo es la preparación? ¿En qué día? Al tercer día. Prepárense porque Dios quiere hablar con ustedes. Yo no sé, pero si veniste al lugar correcto este día... Ese Dios se quiere acercar a ti Esta mañana Y te quiere hablar Te quiere decir cosas a ti Personalmente El Señor se quiere acercar a usted Es el tercer día Es el tercer día Aprovecha porque Dios vino Para hablarte Personalmente Men, ¿y, qué, qué estás? ¿Y qué crees tú? ¿Qué más? Yo he hablado con presidentes Con diputados Con, con embajador Con toda esa gente ¿Qué? Está bien, está bien son... Está bien ¿Y, ¿Y a mí qué? no sabe lo el privilegio que usted tiene aquí De hablar con el Rey de los Cielos, hermano El que pone y quita a todos esos presidentes ¿Ah? ¿Y qué más quiere usted? ¿A quién cree que se venía a acercar? ¿A Ninceto por Cisoca creyó que van a venir? No, el Señor Jesucristo está aquí esta mañana Usted está en el lugar más Deje de estar pensando en los frijoles que dejó Deje de estar pensando en, la, en, en lo que viene a comer después O para dónde va a agarrar Deje de pensar eso porque el Dios de los cielos Ha decidido acercarse a ustedes hoy Señor Hoy se ha decidido acercar a ustedes Ese es el tercer día